al sur del río bravo al sur del río bravo al sur del río bravo río bravo y río Ote. al sur del río bravo noticias, cultura y raíces de nuestra América una nación, una bandera, una... Buenas, buenas, buenas latinoamericanas y latinoamericanos. Comienza una vez más al sur del río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Esa es la frase que sintetiza de qué va todo esto, pero que de todas formas intenta derribar aquellas fronteras que nos han impuesto para dividirnos, para dominarnos. Intenta reivindicar y rescatar nuestra identidad latino-caribeña y compartir con vos Dos horas con los sabores, los latidos y los sonidos de nuestra patria grande. Intenta también reivindicar ese legado histórico de la unidad latinoamericana, de ese ideario nuestroamericano que eh, se piensa como un continente eh, que no se tutela, ¿no? que no se deja dominar ni por... El norte, ni por el Fondo Monetario Internacional. Así es, y ante todo, hola para todos los que están escuchando en este momento, porque sí, aquí, desde el sur del Río Bravo, le decimos un grandísimo no al Fondo Monetario Internacional, que ya hay tufillo por aquí, por el sur del sur, ya hay tufillo a Fondo Monetario Internacional. Sepan disculpar a aquellas eh, oyentas y oyentes que escuchan en otras latitudes, estamos totalmente interpelados nuestros cuerpos por lo que se ha anunciado por estas horas y es el retorno del Fondo Monetario a la Argentina. En realidad es el gobierno argentino el que decide volver a entablar vínculos y a pedir, eh, a, a agacharse, no a arrodillarse eh, para pedir eh, esa, esa ayuda que sabemos dónde termina esa supuesta ayuda. Mira, yo ya estoy tan interpelada que se me brota la interpelación, pero no es momento de bajarla. Porque es momento de que nos calmemos. Y a mí, si hay algo que me calma, son mis compañeros. Y es momento también de saludar cumpleaños, ¿es así? Así Hablando es. Hablando de compañeros. Porque el niño mimado, el nuevo niño mimado, el botija, el guachín, ya no está cada vez menos botija y cada vez menos guachín. Ya es que ya cumplió la mayoría de edad para ciertas cuestiones, ¿no? Ya, ya, sí, ya puede estar diciendo que pasó a la adolescencia, pues. ¿Cómo le va a Lucio Garriga? ¿Cómo va? Muy buenas tardes, muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas para todos y todas. Todo es un placer. Te reunió el sur del río Bravo. Me llama la atención lo que me acaba de decir Lupita, Ajá. que se acabó mi adolescencia. No me lo había planteado de esta manera. No me lo he imaginado. Es fuerte. Es fuerte. Pero bueno, usted ya cumplió los 21 años. 21 años, así es. Ajá. 21 primaveras, como se dice en algunas latitudes. Me sumo, aprovecho el espacio, permiso, eh, para repudiar la llegada del Fondo Monetario Internacional a la República Argentina, es decir, a América Latina. Por ende, desde el sur del río Bravo, como decía la compañera, le decimos no al FMI. Le decimos sí a quién. A quien ha vuelto y con eh, éxitos académicos, de, éxitos de sumisión. a nuestro queridísimo hombre orquesta, cebador de mate, operador... Quien viaja por todas las latitudes de América Latina encontrando testimonios. Nuestro queridísimo y posiblemente al aire. Posiblemente y no. No, y no está al, no aire, es bueno. al aire. Nosotros lo escuchamos, pero no está censurando. al aire. censurando. Yo quiero denunciar públicamente que alguien o algo está censurando no. a nuestro operador. La lagarde debe ser la del Fondo Monetario que ya empieza a bajar línea. Y ya está recortando, ¿no? Los ajustes del FMI ya llegaron al micrófono del otro lado del cristal, pero está, le, le confirmamos a la oyentada que está el querido Agus ahí volviendo a la operación después de lo que fueron unas semanitas ahí entre el faltazo y el feriado por el Día del Trabajador y Trabajadora, vuelve con todo al sur del río Bravo, también con un montón de cosas para motivar a la oyentada en el día de la fecha que vamos a tener... Hoy en el programa 105 tenemos, como siempre, un programón. Porque si quieres saber todo lo que pasó en la semana, pues te vas a enterar lo que está pasando en México. A ocho meses de campaña ya van contados 88 muertos. Así que vamos a estar analizando eso con un entrevistado de lujo. Vamos a viajar por Brasil, por Costa Rica. Vamos a tener columna de géneros express. Tenemos aquí presente a nuestro querido Manuel Ducid con su columna de historia. De rescate histórico Yo voy a estar leyendo unos poemitas Dedicados al FMI Ajá. Y vamos a tener sugerencia musical Y ritmo para bailar Durante dos horas Eso sí, uh, le vamos a poner el cuerpo Al mal tiempo y a las malas Noticias Y también te comentamos que Al sur del río Bravo se transmite por Radio Nauta FM 106.3 RadioNauta.com.ar en la ciudad platense, en la ciudad de las Diagonales, aquí en la Argentina. Y también por las siguientes radios Amigas Aliadas Populares en toda nuestra Avia y Ala. Así es, porque en México nos retransmiten por Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra de Cuicatlán en Oaxaca. En Colombia nos escuchan por Contagio Radio. En Chile por Radio Placeres de Valpo, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua. chilgüe Radio Caucamán en la isla de Chiloé y Radio Manque... En Rancagua, también la agencia de noticias medio a medio. Así es, en Argentina, por Radio FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterba en Ciudad de Buenos Aires, FM Punta del Indio aquí en Provincia de Buenos Aires, Radio La Mosquitera en El Berbejo Mendoza, La Pujante también allí en Mendoza y Radio Encuentro en Río Negro. En Argentina también nos escuchan en la Ciudad de Buenos Aires por Radio La Colectiva, en la Ciudad de Dianfunes, Córdoba por Radio Pueblo FM Comunitaria, Radio Garabato en San Marcos Sierra, también en Córdoba, Estación Choele, En Choele, Choele, en provincia de Río Negro. Y por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos, en Concepción del Uruguay. En Venezuela sonamos por la radio del sur, radio Antena Libre, en Barquisimeto. Radio Ecos en Merida y radio Crepuscular también, en la combativa Comuna Taroa, en Barquisimeto. En Honduras, por radio La Voz Lenca y radio Guarajambala, en Ciudad de la Esperanza. En Guatemala, por radio Voces de Yumuleu. En Panamá, por radio Temblor. Y en Uruguay, por radio Ciudadana La Gaviota, radio Contacto Sur y radio Mundo Real. Ahora sí, hechas las presentaciones formales. El Augusto el timonel. Empezamos a recorrer los destinos, los rincones de nuestra matria grande, nuestra primera parada es ¿En dónde? Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Que la libertó mi hermano, pues Simón Bolívar. Venezuela, mi Venezuela que camina rumbo a una nueva jornada electoral, un nuevo proceso. Una más. Una más en la larga historia de elecciones de la Revolución Bolivariana, cerca de 22 o 23. Ahí chequeamos bien. Sí, más de 20, la... más de una elección por año. Sí, 23. 23 elecciones. Esta va a ser la que defina el próximo presidente. De Venezuela en un escenario donde los grandes medios de comunicación, la canalla mediática mundial está jugando con todo, eh, en realidad ensuciando la cancha y queriendo deslegitimar esta jornada electoral en Venezuela que va a ser el domingo 20 de mayo y tiene las siguientes novedachis. Sí, lo cierto es que los candidatos están en plena campaña de cara a las elecciones nacionales y uno de ellos es el actual presidente y candidato oficialista, Nicolás Maduro, quien anunció en los últimos días que luego de las elecciones del 20 de mayo convocará a un nuevo diálogo nacional en República Dominicana. Ya habló con el presidente de este país, con la oposición, para encontrar una salida a la crisis que atraviesa el país caribeño, Maduro... Dijo que además festejó el simulacro electoral que se desarrolló en Venezuela el último domingo. Unos simulacros electorales que son muy comunes en Venezuela, no tanto en otros países de América. Y que participa mucha gente. Es notorio como el pueblo venezolano sale a participar de un simulacro electoral que no tiene ninguna validez, pero que la gente ahí sale a probar las, las maquinitas, el sistema de votación y bueno, salió todo bien el domingo pasado. Eso es lo que dice Nicolás Maduro que los reportes son muy positivos del simulacro electoral realizado el último domingo. Hay una oposición totalmente dividida, fragmentada, debilitada una parte de ella no se va a presentar son quizás los partidos mayoritarios Acción Democrática, un partido tradicional, también eh, Voluntad Popular, Primero Justicia los partidos de Leopoldo López, Enrique Capriles bueno, no se van a presentar se van a abstener, pero sí hay otros candidatos opositores que van a participar. Eran cuatro, pero ahora son tres. Así es, porque dos de los cinco candidatos eh, electorales en total con el oficialismo eh, anunciaron una alianza. Ellos son el candidato Henry Falcón y Luis Alejandro Ratti, quienes anunciaron este lunes este martes un acuerdo entre ambos sectores en el que eh, Luis Alejandro Ratti se baja de la contienda electoral para apoyar a Henry Falcón. En las próximas elecciones, Falcón eh, festejó la decisión de Ratti y eh, instó al resto de los candidatos opositores a no cobijarse en la mezquindad. Luis Alejandro Ratti era el que a... llegaba último en las encuestas, tenía muy poca intención de voto, se había presentado por iniciativa propia, se baja y entonces son cuatro candidatos, como le decíamos, Maduro el que lleva ventaja en los sondeos y lo sigue el opositor Henry Falcón que decía lo siguiente... Y el candidato del hambre hay que tratarlo con sutileza. Quien llama la atención está llamando a votar por Maduro. Todo aquel que convoca eso sin ningún fundamento, que además no tiene ninguna ningún plan, nadie sabe cuáles son las orientaciones de esos grupos. La veo, lo veo, Lupita, sorprendida por esta alianza Que usted seguro le encuentre el lado semántico entre Falcón y Ratti. Se me hace un dúo bien vigilante, pues ¡Epa! porque, para decirlo así, para <risa> que los entienda para afuera, aquí en Argentina Ratti es una forma coloquial de decir policía y Falcón Ajá. no es ni más ni menos que uno de los policías más represores que ha existido aquí en Argentina. Y Falcón era el auto de los militares Dónde se llevan a los detenidos que desaparecieron. En la dictadura. Un nefasto, por decirlo rápidamente. Bueno, más allá de este chascarrillo semántico, la cuestión es que Henry Falcón, escuchábamos en el audio, eh, exhortaba al resto de la oposición abstencionista a debatir a presentar algún plan propositivo porque la oposición más vinculada a Estados Unidos que no se presenta no, no tiró ninguna alternativa, entonces Falcón con razón les dice, bueno, ¿cuál es su plan? ¿cuál es su propuesta? y los llama a debatir. Así es, Henry Falcón dijo que los partidos que llaman a la abstención como bien decías, los, los mayoritarios y los más cercanos a Estados Unidos se van a quedar en el camino y van a desaparecer como políticos dijo Falcón en una de sus últimas intervenciones Esto en clara referencia, como bien decías, a que la Mesa Unidad Democrática o la ex Mesa Unidad Democrática llamó a abstenerse en las próximas elecciones del 20 de mayo, algo que critica a Henry Falcón porque considera que es el momento oportuno para sacar del poder a Nicolás Maduro. Los otros candidatos que se presentan son el pastor evangélico Javier Bertucci y... Reinaldo Quijada De Unión Patriótica Popular 89 Dos candidatos con muy pocas chances Sí, eh. Eh, lo importante de Javier Bertucci Es que en las últimas horas Aseguró que el, el sistema de votación Venezolano es confiable Y esto es algo que siempre se pone en duda En Venezuela, especialmente Post-elecciones, cuando el chavismo Sale triunfador en las elecciones Se dice, bueno, hubo fraude Lo cierto es que el opositor Javier Bertucci Dijo en los últimos días Eh, que el sistema electoral es seguro, es confiable y que asegura la, el secreto del voto a lo que siempre se critica Venezuela, bueno la oposición da fe del buen sistema electoral y Bertucci también habló de quienes llaman a la abstención y dijo ellos te dicen, no salgan a votar y después del 20 de mayo, ¿qué harán? no tienen nada para ofrecer no lo dijo Maduro, no lo dijo el chavismo sino uno de los candidatos opositores como decíamos, va a haber varios que se presentan a pesar de que los medios y la diplomacia vinculada más al norte te dice de que no. Precisamente en relación al norte es otra de las aristas que se abre en Venezuela, el Frente Internacional, la ofensiva diplomática contra Venezuela. Así es, porque el vicepresidente estadounidense, Mike Pence, Eh, pidió la suspensión del país caribeño ante eh, la Organización de los Estados Americanos, la famosa OEA comandada por el uruguayo Luis Almagro. Lo cierto es que Paines aseguró este lunes que Venezuela debe realizar elecciones reales en lugar de la estafa prevista para el próximo 20 de mayo y además el Departamento del Tesoro, que es como el Ministerio de Economía de los Estados Unidos, anunció más sanciones contra funcionarios y empresas venezolanas. Estados Unidos pidió suspender a Venezuela de la OEA y quien le contestó fue Samuel Moncada, embajador venezolano, ante este organismo, quien dijo que esta solicitud estadounidense busca parar las elecciones del 20 de mayo. El propósito del, presidente, del vicepresidente de Estados Unidos... ...es parar las elecciones del 20 de mayo en Venezuela. Primero Estados Unidos, luego todos los demás... ...vienen aquí a seguirle el cuento a este vicepresidente... ...que viene amenazando, extorsionando, coercionando a toda la región... ...y sin embargo vienen aquí a aplaudirlos. Nosotros no podemos permitir que vengan a agredirnos... ...nadie, desde ningún lugar, mucho menos el vicepresidente de un imperio racista. Con nosotros no. Bully, no. Aquí no se acepta bully en Venezuela. Se está planteando ya, el vicepresidente propuso el terreno. La defensa entre la ley internacional y el crimen internacional. El 20 de mayo, todos a la calle, a la defensa de la patria, frente a esta agresión que está siendo cometida aquí. Este crimen contra Venezuela. Que ahora quieren extenderlo a otros países porque se metieron con Nicaragua también. Quieren aplicarle el mismo sistema con Cuba, que ni siquiera pertenece a esta organización. Pero... Lo que yo quiero decir acá es, fracasarán en su intento. Samuel Moncada, embajador de Venezuela ante la OEA, respondiéndole a Mike Pence, eh, vicepresidente estadounidense que ni lerdo ni perezoso pidió suspender a Venezuela de la OEA en el marco de esta jornada electoral que va a tener las mismas condiciones de eh, todas las últimas, donde sí. por ejemplo ganó la oposición eh, en finales de 2015 las parlamentarias, ahí era el mismo sistema electoral, el mismo... Eh, las mismas eh, autoridades, el mismo sistema automatizado, que hay que aclararlo siempre, es uno de los más confiables según el, plop, el propio Jimmy Carter, dijo hace unos años que tiene Venezuela el sistema electoral más confiable del sí, mundo. en las últimas elecciones para gobernador, la oposición ganó tres estados import, importantísimos eh, un, eh, el estado más poblado, eh, sin más el con más población eh, en todo el país, lo ganó la oposición hablamos de las sanciones que Estados Unidos le impuso a Venezuela, bueno, eh, el eh, una de las empresas sancionadas y los dirigentes sancionados son, eh, están implicados supuestamente por los Estados Unidos en hechos de narcotráfico. Venezuela que va a ser eh, la semana que viene también, centro de escena aquí ya más llegandito, ¿no? unos días antes en la previa, de lo que va a ser una jornada importantísima no solo para la República Bolivariana de Venezuela, sino para todo nuestro continente. y de Venezuela y sus elecciones eh, abrimos el panorama en un año intensamente electoral en sí. América Latina y el Caribe con Elecciones por aquí y por allá y también nuevos presidentes. Hay un país que a partir de estas horas tiene un nuevo presidente. Y nos vamos hacia una fulgura, es Costa Rica, la reina del café. Es por luce de su... Diga algo, diga algo, Lupita. Esta cortina, por favor, de Costa Rica, la reina del café parece la, su, la, suiza, la suiza esa no nos había gustado la suiza, la suiza centroamericana y había centroamericana. quedado claro que en todo caso sí. suiza es la costa rica de europa Ajá. o el, el uruguay de europa bueno vamos a grabar a mí una me cortinita. gusta esta cortina ahí va. porque tiene ahí un, un, tiene un ritmito interesante eh. Lleva a mover los sombritos. sí sí a mí yo yo ya saben cuál la que no me gusta ¿Cuál es? No la voy a nombrar, pero esta, esta, va. esta tiene mi simpatía. Se mantiene. Bueno, ¿qué pasa en Costa Rica, don Lucio? Juró el presidente más joven del continente. Qué buen dato. Qué buen dato. Eh, Carlos Alvarado se convirtió en el nuevo presidente de Costa Rica, como decíamos, el más joven de toda América del Sur, desde el, sur, desde el río Bravo hasta Tierra del Fuego. Carlos Alvarado Quesada tomó posesión este martes como presidente número 48 de Costa Rica, con la presencia de más de 100 delegaciones internacionales y cumplirá su mandato hasta el 2021, cuando el país cumpla 200 años de independencia. Impresionante. 38 anitos, ¿eh? Tiene Carlos Alvarado, nuevo presidente de Costa Rica, del de PAC, ¿no? El Partido Oficialista. Eh, y, bueno, se mantiene... Partido de Acción Ciudadana. Partido de Acción Ciudadana. Se mantiene ese horizonte político de centro, ¿no? Por decirlo quizás lo más... Eh, eficazmente, un centro, sí. centro de derecha, depende por dónde lo queramos ver. Depende de la coyuntura. Depende, pero bueno, sí, un gobierno que no se puede esperar tampoco grandes transformaciones, pero que sí, Carlos Alvarado ha eh, anunciado que va a promover la, los derechos de la comunidad LGBTI. Así es. Que va, digamos, a impulsar también eh, un, la política de género desde su vicepresidenta, que es la primera vicepresidenta mujer en la historia de Costa Rica, algunas matices interesantes que se abren en Costa Rica con el nuevo presidente, que lo aclaramos, no va a ser un gobierno, digamos, revolucionario, pero que sí, por lo menos no ganó el otro, ¿no? El otro Alvarado. El otro Alvarado que era tenía una campaña muy fuerte en contra de la comunidad LGBTI. El pastor evangélico Fabrizio Alvarado no ganó, así que asumió Carlos Alvarado. El periodista Carlos Alvarado, escritor, músico y politólogo, como bien decíamos, de 38 años, una de sus políticas será anunció el cuidado del medio ambiente y dio un dato de color, así como una, un mensaje para toda América Latina y el mundo. Carlos Alvarado se trasladó cuando juró como presidente a la Plaza de la Democracia en un bus eléctrico de hidrógeno que no contamina el medio ambiente interesante dato Siempre tiene un, el datólogo el datólogo el datólogo Lucio y el y el viajero Agustín que estuvo allá cubriendo la asunción de Carlos Alvarado flamante presidente ya asumido en Costa Rica que decía lo siguiente recibo esta banda con plena conciencia que es el mayor honor que se puede recibir y de la enorme responsabilidad que tengo con todos ustedes Y para con nuestra patria, juro respetar y defender la constitución de nuestra república y sus leyes, así como ser la mejor versión de mí mismo para llevar adelante los asuntos más importantes del país. Bien, Carlos Alvarado, palabras eh, tradicionales, ¿no? Diplomáticas, así como que no dijo mucho tampoco no y es de centro <risa> sí. no esperemos mucho ah, más es verdad, es verdad. Sí, pero tenía ahí cómo él se autodefine lo dijimos a ver se autodefine como centro progresista yo creo no, vamos sí, no, a respetar sí. las identidades políticas autopercibidas porque no sé si es la ascendencia del horóscopo de Lupita o okay. se autodefinió así políticamente no se sabe por ahí es llama centro progresista ¿se puede día? ser Hay, habría que hablar con Lupita en profundidad No vi un ascendente centro, pero sí uno progresista. Ajá, usted le va a hacer la carta Natalia. Yo, yo le voy a hacer la carta astral a él y todos los candidatos de Venezuela a ver qué, qué nos deparará de, en el horóscopo latinoamericano ideológico. Interesantísimo. El horóscopo latinoamericano, el primero, lo pueden buscar en nuestro Facebook. Así que te comentamos cuáles son de paso nuestras redes sociales para que participes, interactúes, nos envíes tu crítica, tu sugerencia, tus comentarios. Son las siguientes. Así es, en Facebook estamos con como eh, Al Sur del Río Bravo, en Twitter como Sur del Río Bravo y en Instagram como Al Sur del Río Bravo-Bajo Radio. Estamos por llegar, puede ser, a los mil me gusta. Lupita, hacemos una invitación a que... Sí, estamos por llegar a los mil me gusta y hay que... ¿Facebook real yo, a algo no? Yo quiero no, decir, a mí me gusta decirlo, que estamos a punto de llegar a los mil mimos. Mil mimos, mira, bien. Me gustó, necesitamos un par de mimos más, ¿cuántos? No sabemos, ¿no? Bueno, ahí lo buscamos. Eh, pero sí, estamos con 990 y pico Así que, al sur de Río Bravo Nuestro Facebook trece. Nos faltan 13 mimos, nomás para mimos. A bueno, Cuando nos escuches en cualquier radio En cualquier hora, en cualquier lugar Ahí nos me gusteás, nos le das like A la integración latinoamericana Y me gusta esto Cómo queda aquí el tema de los mimos en el aire Porque me lleva a la canción Que vamos a escuchar para cerrar este primer bloque Ya era hora de escuchar ver, un poquito de música ¿eh? Porque nos vamos a ir escuchando una canción De una banda uruguaya de Cuyo, uno de sus integrantes Es Franny Glass Uno de los sugerencias musicales De este de 2018 Una banda que se llama El Astillero Que tiene canciones muy bonitas Y nos vamos a ir escuchando El Amor Anda Suelto Me gusta, me gusta ¿eh? Que vibra, que nos abracemos Que nos acuerpemos Y que viva el amor de integración El Astillero el amor anda suelto espero estés alrededor cuando el terror se queda aquí y el amor anda suelto por ahí los puentes van ardiendo al sol Las noches van cayendo así el amor anda suelto por ahí Las olas no dejaron ir a la voz I'm mm the -hmm. mm -hmm.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 Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo Noticias Cultura y Raíces de Nuestra América Mientras se prepara el Manu para la columna de Historia Se prepara Vicky para la columna de Género Se prepara Lupita para cantarle todo al FMI Así es, preparadísimo Mientras tanto seguimos viajando Nos vamos a Isito nomás del Río Bravo Dame, dame, dame, dame todo el Para que tenemos el se, vienen, se viene otro escenario electoral muy importante para nuestra América. El primero de julio serán las elecciones presidenciales en México, donde ahí parece que anda punteando Andrés Manuel López Obrador, candidato progresista de centro izquierda. Pero también hay otro escenario... Eh, en relación a la realidad que se vive en la campaña, un hecho, un acontecimiento general que no sale en los grandes medios pero que tienen que ver con datos escalofriantes de la violencia política que se vive en México. Así es, los asesinatos del crimen organizado contra aspirantes a un cargo de elección popular en México pasaron de 67 en marzo a 88 en lo que va de mayo. 21 asesinados más en este corto tiempo según la consultora Etelec. Ocho meses de campaña, 88 políticos asesinados. En ese marco se da el proceso electoral y hacia México nos vamos. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Alejandro Saldívar, él es periodista de una de las revistas más importantes, más prestigiosas, por lo menos desde nuestro punto de vista, la revista Proceso. Alejandro, bienvenido Al Sur del Río Bravo. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, Alejandro, gracias por tu tiempo. Queremos entender qué está pasando en México. Las grandes cadenas de información no transmiten estas noticias, estos datos escalofriantes que si fuera en otro país eh, estarían en la primera plana de todos los medios. Bueno, contanos este escenario electoral que se vive en México y en particular... ¿Cómo se está viviendo esta violencia política que, eh, ratificanos ahí las cifras o rectificanos, eh, se habla casi de 90, 88 eh, candidatos o políticos asesinados en lo que va a la campaña? Sí, esta cifra incluye funcionarios municipales de, de bajo perfil presidentes municipales civiles, alcaldes No, es una cifra muy amplia que abarca varios cargos eh, públicos, pero lo importante es que es que el tema de la inseguridad en México es un discurso censurado desde el Estado. ¿no? Para ellos, el tema de la inseguridad no afecta nada a la vida democrática. Hace unos días salió el titular del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, a decir que, que estos asesinatos no impactaban en, en el desarrollo de los procesos electorales. ¿no? También eh, hay un discurso predominante entre entre los cinco candidatos, que es el tema de la seguridad. ¿no? Eh, van desde propuestas medievales, como cortarle la mano a quien robe, dicho por Jaime Rodríguez Calderón, alias El Tronco, este, y otras posturas, que es, son la mayoría de las posturas, de mantener al Estado con, con las tareas de vigilancia, continuar viendo el problema del narcotráfico como un asunto de buenos y malos, pedir asesoría al gobierno de Estados Unidos, contratar empresas de seguridad privada y que continúe la proliferación, al menos de estas guardias eh, que protegen a los empresarios en distintas zonas de Guerrero, de Oaxaca, eh, de Monterrey, donde, donde principalmente hay, hay, está en disputa el, el, el tránsito de, de recursos naturales, de recursos mineros. ¿no? Entonces también hay otro candidato, Andrés Manuel López Obrador, que es el puntero en las encuestas, Eh, él es el, el único que ha planteado la posibilidad de una amnistía a, eh, hacia los integrantes eh, del, de los de los cárteles o, o del crimen organizado y para la, para esa propuesta ya hay un camino trazado en experiencias como la del conflicto colombiano el año pasado, ¿no? Entonces lo que, lo que yo veo, lo que hemos visto a lo largo de este proceso electoral es que el orden institucional, pasó de la tolerancia con la criminalidad a la complicidad, y de la complicidad a la subordinación. La crisis de, de crecimiento económico, bajo empleo, y la expansión al mismo tiempo del crimen organizado, eh, muestran muchas veces la imposibilidad del sistema de gobernanza construido en México. Y pienso yo que la fuerza del crimen organizado está presente de varias maneras en, en esa estructura del poder, ¿no? El proceso político electoral está contaminada gracias a los recursos que es capaz de movilizar el crimen organizado, ¿no? Imponiendo candidaturas, financiando directa o indirectamente las campañas electorales, hasta, hasta el grado de intimidación de votantes y del riesgo de, de atentados violentos, que es algo que, que sí prevé eh, el, el Instituto Nacional Electoral, pero que no enuncia libremente al a los medios de comunicación, no. Eh, eh, todo, todo esto, todo estos, estos recursos que es capaz de movilizar el crimen organizado, pues es finalmente con el objetivo de de atrapar cuotas de influencia y de poder dentro dentro del aparato del Estado, no. Entonces eh, la calidad de, de la concentración social está totalmente trastocada por por la incompetencia gubernamental. Por ejemplo, en marzo de 2018, eh, Santiago, no, Santiago Masari, el jefe de uno de los cárceles en Morelos, que se llama Los Rojos, eh, le pagó en 2015 sus campañas electorales a 11 candidatos de ocho partidos políticos en ese estado de Morelos. Eh, lo, lo, que, lo que quiero investigar aquí es cómo se, cómo se, se estimula esa relación entre los alcaldes los, la, las fiscalías estatales y los agentes municipales que son los grandes ejecutores eh, de la violencia en, en el país Alejandro, buenas tardes Lucio te saluda, ¿cómo estás? Sí, bien Te quería consultar por la, la política de seguridad del presidente Enrique Peña Nieto que llegó, año, llegó a la presidencia años después de la famosa guerra contra las drogas y que se irá dejará a la presidencia mexicana con ant, eh, altos índices de violencia tanto política como social, ¿no? Eh, contra periodistas, contra, claro. ah, contra estudiantes, contra población civil, el caso de Ayotzinapa, eh, nada más ni nada menos. Claro, lo que sucedió en el sexenio de, del presidente Enrique Peña Nieto fue que se anuló completamente la, la discursividad alrededor de la violencia al menos de parte del Estado, ¿no? O sea, Peña Nieto fue es un presidente que no, que no ha enunciado la palabra guerra, por ejemplo, como su antecesor Felipe Calderón, y sin embargo siguen viéndose los efectos de aquella declaratoria de guerra. Lo que, lo que podríamos decir es que Enrique Peña Nieto se dedicó a, a desenterrar todos los cadáveres producidos eh, durante ese sexenio de Calderón. Y, y no se ve que sea algo que, que vaya a terminar pronto no los hallazgos de fosas son cotidianos eh, los hallazgos de cadáveres en medio de la carretera son cotidianos y eh, pues es como se percibe como una violencia sin fin no Alejandro Saldívar es periodista de la revista Proceso, la recomendamos porque dentro del complejo panorama mediático en México, por fuera de los medios tradicionales, hay algunos, bueno, la jornada es el más conocido, pero la revista Proceso la recomendamos proceso.com.mx. Eh, Alejandro, la última tiene que ver justamente ya más en el terreno electoral específico de lo que pueda pasar el primero de julio. ¿Cómo es el escenario hoy? Eh, un tiempito todavía faltando Ay. para esas elecciones. Y sobre todo, bueno, los sondeos hablan del favoritismo que tienen en las encuestas Andrés Manuel López Obrador. ¿Cuál es el AMLO, como le dicen hoy, qué se puede esperar eh, en caso de que pueda ganar? ¿Qué, ¿Cómo sería un gobierno de López Obrador? Hay mucho optimismo respecto a las encuestas que colocan hasta arriba a Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, eh, pues el, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Hegemónico en México tiene eh, una estructura que abarca la totalidad del país a través de diversos organismos, de sistemas de cooperación del voto, y si tú te fijas en los números de alcaldes asesinados, la mayoría ha sido del Partido Revolucionario Institucional. Entonces hay un asunto ahí en cuanto a política interna de los partidos, pero en general eh, el espectro ideológico de los partidos eh, prolonga quiere prolongar el uso de la violencia estatal en asuntos de, de seguridad, ¿no? Y, y lo que pueda pasar con, con Andrés Manuel, pues, eh, pues no, no, no, no somos adivinos, ¿no? pero no, no, no yo no veo un panorama favorable a futuro en ninguno de los casos no no no alejandro no, no ves un, un futuro eh, prometedor para la elección de manuel lópez obrador o para para el candidato oficialista de méxico para ninguno de los dos uh -huh. ¿Y, y sobre todo porque andrés manuel ha centrado su discursividad en en en ayudar a los pobres, no, en, en establecer eh, bonos eh, y, y pagos, eh, depósitos a, a la gente eh, que que es una medida eh, donde donde vemos que el Estado abandona completamente a la sociedad civil. ¿no? O sea que no no vislumbras no vislumbras ¿no cambios positivos o no hay ninguna digamos, expectativa en que pueda no, modificarse si la situación no, en México ni siquiera con López Obrador, digamos. No, la situación de México no depende de, uh -huh. de un partido, requiere una serie de negociaciones, eh, sobre todo a nivel eh, clandestino, ¿no? uh -huh. con uh -huh. los distintos grupos que se están disputando eh, el tránsito de, de migrantes, de drogas, de recursos naturales, ¿no?, Clarísimo, Alejandro. Eh, mil gracias por tu tiempo, por traernos de primera mano lo que se está viviendo en México, otro escenario clave para la región en lo que va a ser este 2018. Un fuerte abrazo desde el sur del río Bravo. Bueno, muchas gracias. Saludos al auditorio. Alejandro Saldívar, periodista de la revista Proceso de México. Primero, muy interesante todo el panorama social, político, sí. cultural que vive que sufre el pueblo mexicano no, con cifras alarmantes de violencia de todo tipo, la que destacamos al comienzo, la que se visibiliza ahora, esa violencia política, no, esa violencia de cara al escenario electoral con 88 políticos, eh, muchos de ellos aspirantes a algún cargo de elección, asesinados en estos ocho meses de campaña. Sí, y la frase que dijo recién Alejandro, se ha vuelto cotidiano de encontrar fosas con cadáveres. Sí, el, el narcoestado que muchas veces se habla en México, como los grupos criminales están enrolados con todas las esferas del Estado, ¿no? Y también la influencia que tienen eh, política en las distintas aristas de la política y un sistema de gobernabilidad, ese es el término que utilizó y el concepto principal por ahí que, que nos queda, un sistema de gobernabilidad totalmente putrefacto que... Va a haber que hacer mucho en México para cambiarlo y por lo menos para Alejandro no ve mucha expectativa en que lo pueda hacer AMLO. Sí, ya motiva declaración. Lo cierto es que AMLO, Manuel López Obrador, es el favorito de cara a las elecciones del próximo 1 de julio. Y México es uno de los países más importantes de América porque está ahí, pegado del de río Bravo. Tan cerca de Dios y tan lejos... Ah, no, al revés era, ¿no? Tan, tan, tan lejos, lejos de, de Dios, Dios y tan, y tan cerca, cerca de los Estados Unidos. Unidos. es que va a tener elecciones un año... Y que tiene el sistema electoral y el sistema político un poco putrefacto también. Bien, también. también bastante podridito el sistema político brasileño, pero el dato clave tiene que ver con la posible proscripción, ¿no? la posible anulación del principal candidato para todas las encuestas, el señor Lula, que cumplió un mes en prisión. Así es, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Cumplió este 7 de mayo un mes de prisión por una, condena, creo, por una condena de 12 años y un mes justamente por supuesta corrupción en medio de un convulsionado clima social por la, por la detención eh, en, en el mes de abril y con el ojo puesto en la Corte Suprema que puede llegar a tratar a algunos alegatos judiciales que pueden ser buenas noticias para el pueblo brasileño y para la defensa de Lula da Silva. Sí, esta semana puede haber una resolución del Supremo Tribunal Federal sobre un recurso para que Lula pueda ser liberado. Veremos qué pasa en el terreno de la justicia. Mientras tanto, en el terreno de las calles. Así es, porque la central única de trabajadores, la CUT, ...realizó un acto en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo, en el San Bernardo Campo... ...ese mismo edificio donde Lula da Silva se entregó a la justicia... ...bueno, lo cierto es que ahí estuvo el epicentro del acto, de los actos de este lunes... ...pero se desarrollaron manifestaciones en todo el país a lo largo y a lo ancho... ...Lula desde la cárcel... Además, ratificó su candidatura a la presidencia. Así es, estuvo allí recibiendo la visita de Leonardo Boff, este ex sacerdote franciscano, uno de los principales referentes, la teología de la liberación, que pudo visitarlo a Lula, finalmente, después de algunos intentos, no había podido él, no había podido Pérez Esquivel, no habían podido parlamentarios del Mercosur. Gobernadores. Gobernadores, bueno, finalmente lo dejaron entrar a Leonardo Boff y dijo que... Eh, Lula está optimista A pesar de estar en prisión Es candidatísimo Para las elecciones de octubre Dijo Leonardo Boff Me pidió Lula que le mandara un recado A los periodistas y que les avisara Que es candidatísimo Y até mandou recado Dizendo que ele é candidatísimo Ele só vai renunciar A candidatura O dia que o Moro trouxer Uma única prova E ele é dono do Tríplex. Enquanto ele não traz uma prova nenhuma, ele continua candidato e quer voltar ao poder para dar centralidade nas políticas brasileiras aos pobres. E respeitiu muito. Governar governar a partir dos pobres e deixar que eles abandonem a situação de inferno que a sua miséria e fome que vivem se tornem pessoas humanas e que convive conosco sem violência, mas com participação, sentido de cidadania. Esse é o recado que ele mandou dar. E diga aos nossos jornalistas isso, sou candidatíssimo. Leonardo Boff, eh, ratificando que Lula lhe disse que é candidatíssimo. Lupita, como... Me sabés, gusta, comprende? esto una declaración de principios. Así es, preso o en libertad, Lula es... Candidatísimo. Ajá. El, el que afirmó también que Lula será candidato es el ex gobernador de Bahía, donde está Lula. Lula está en, en Curitiba, que es eh, la capital de Bahía, en el, eh, el sur del país, ya que es, eh, Jacques Wagner aseguró no hay plan B, no hay plan Z, ni plan I. Hay plan doble L. El plan es... Lula libre, y Lula será el candidato a presidente del PT, dijo Wagner también en la sede de la Policía Federal, donde está el ex presidente, y reafirmó lo que viene diciendo el PT desde, que, desde antes de que Lula entre a la cárcel, que Lula será el candidato del PT porque es el único que puede derrotar al golpe de Estado. Así es, a pesar de lo que diga la justicia, los medios y el poder político de Brasil, Lula es... Candidatísimo. Derrubar o temer, derrubar o temer teme de ese carnaval. Derrubar o temer, derrubar o temer, derrubar o temer de ese carnaval. Por adelante. Por adelante. Poso la frente sobre Río Bravo. Me afirmo pétreo sobre el Cabo de Hornos, hundo mi brazo izquierdo en el Pacífico y sumerjo mi diestra en el Atlántico. Sumerjo mano y mano y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. Al sur del río Bravo, una invitación a setipensarnos latinoamericanamente. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del río Bravo. Esto es para que muevan las cachas. Esto es para que muevan las cachas. Esto es para que muevan las cachas. La nena toma mano para cortar la racha. Esto para que muevan las se, se armó el baile. Se armó la, el cachengue y empezamos a sentiperrearnos, Lupita. Así es, porque aquí ha vuelto el reggaetón al estudio del sur del Río Bravo. Para sentiperrearnos bien rico y bien duro hasta abajo. Pero con conciencia. Pero con conciencia, así es, porque este es el reggaetón, mal, de, el reggaetón de construido que necesitamos en este momento. La sugerencia musical de la semana viene desde... Desde aquí nos quedamos en Argentina con Chocolate Remix. Un poquito más. Bueno, las nenas comandando, ahí ya tira un... Para cortar la racha Ajá. Aquí mover las cachas Es mover las caderas Mover todo el cuerpo Sacarse para afuera Están llegando mensajes ¿Qué es esto de pasar reggaetón? ¿Es... Conteste Lupita A los que se están preocupando Por lo que está sonando Bueno, pero para los que se están preocupando yo diría que dejen esa preocupación de lado, que se asienten bien contra el piso y sí. empiecen a sentiperrearse un poquito. Que dejen los prejuicios. Que dejen los prejuicios de lado y muevan la cadera de lado a lado, como dice bien. aquí Chocolate Remix. ¿Qué nos puede contar de Chocolate Remix? Chocolate Remix también conocida como Romina Bernardo, Ajá. esta cantante argentina de reggaetón que allá por el 2013 inauguró un subgénero del reggaetón Que es el reggaetón lésbico O lesbian reggaetón Como le dice ella Apa. Reggaetón lésbico Me Bien. gustó Porque a esta chica le gustaba mucho el reggaetón Pero no se encontraba como Identificada, ¿verdad? Ella le gusta bailar Y no tiene problema de bailar El reggaetón con estas letras machistas Pero un momento se dijo Bueno, ¿y qué pasa si trocamos Si cambiamos Eh, la situación, y en vez de tener a un macho que tiene a todas las mujeres para sí bailando alrededor, no tenemos a una mujer ahí cantando. Con otras mujeres bailando, pero bailando por disfrute, bailando empoderadas, emperreadas eh, y en manada todas juntas. Acuerpadas. acuerpadas. Es cierto, ¿eh? No hay can cantantes... De reggaeton ¿no? No, de reggaetón Ay, no, poca. se me viene de cumbia muy remixada, pero de reggaetón mm. no, no, no tengo en la cabeza. Hay varias, Bomba hay varias. Esterio, no. quizás, pero no, no es cumbia, no, no es reggaetón me parece. Hay, hay algunas aquí que tengo algunos nombres aquí anotados, sí. eh, pero no son muchas y no son muy masivas, porque todavía estamos que con Maluma, que con Daddy Yankee, que con Ajá. todos estos cantantes que son bastante machistas y lo que ella dice es que el reggaetón, la potencia del reggaetón es que habla de sexo sin tapujo, pues, y que ella quiere usar, entonces, esa lógica para poder poner temas de sexualidad femenina, de placer femenino, eh, de sexo sin tabú, pero pensando en la diversidad sexual, pensando en, en eso. Es una mujer que toma el poder de su propio placer, de sus ganas de mover las caderas, de estar con otras mujeres, Y ella lo hace lo hace canción. Y no solo eso, también tiene canciones, como vamos a escuchar la, la siguiente, que tienen también que ver con, bueno, las situaciones que viven las mujeres, ¿verdad? La discriminación, la violencia y tal. Así es. Y ella dice de esta canción que estamos escuchando, que es Muevan las cachas, que es una invitación, ¿no? Una invitación a que todas sus amigas y a todas las mujeres se atrevan a bailar reggaetón sin prejuicio. Yo ya estoy bailando. ¿Ya? Ajá. Y todos aquí los Lucios también. Mire cómo se agarra la pared de Lucio, ¿bien? Eh, sí, oiga, oiga, que, que él sí que sabe sentir perrearse. Ajá. Ella dice que en esta canción está muy presente una situación de gozada entre mujeres. Porque cuando somos todas mujeres, las dinámicas son diferentes, porque ninguna, en cuestión de género, goza de privilegios sobre la otra. La situación de bailar o de tener sexo es menos jerárquica. Por eso cuando me pongo en el rol de un reggaetonero, Genera una contradicción No ha sido criticada por algunas feministas Pero ella dice Yo nunca podría ocupar el lugar de un hombre Porque no tengo privilegios de varón Mi forma de relacionarme con otras mujeres No me pone en una situación de superioridad Y es una invitación a eso A bailar, a disfrutarse A poder hablar sin tapujo de estos temas Y también decir, bueno Una mujer puede ser guarra Puede hablar de sexo Puede, puede eh, ponerse en ese lugar Sin que sea... Uno, el lugar del hombre, digamos. Ajá, sin, que ser, claro. sin ser un objeto, ni ser un hombre, digamos. Así que me gustó porque ella rescata una. una periodista que se llama Jun Fernández. Que dijo la siguiente frase. Si no puedo perrear, no es mi revolución. Y yo estoy muy a favor de esa frase. Ahí va. Está muy bien. La revolución hay que bailarla. Hay que bailarla. Así y ella, que. Ella ha tomado, ¿no? Como esta. Esta forma irónica o de mofarse de la cultura reggaetonera en su disco que incluso se llama Sátira. Y entonces eso, poder usar este género que habla tanto de sexo para mostrar otras formas de sexualidad y también para que la mujer se lo apropie y lo baile sin tener que estar bailándole a un hombre. Chocolate Remix, ¿eh? ahí tenés, reggaetón del palo, reggaetón eh, con conciencia, reggaetón lésbico. En el sur del río Bravo y vamos a mover las cachas. ¿Con qué? Vamos a bailar. Vamos a bailar. Nos vamos a bailar poquito Pe menos porque Ajá. la canción, esta canción está bien arriba, bien para bailar. La que viene es un poquito ya para tomar conciencia. Ajá. Porque nos vamos a ir escuchando una canción que se llama Ni Una Menos. Ajá en la que Chocolate Remix se inspiró en el movimiento de mujeres que en Argentina en el 2016 salimos a las calles para exigir que ya no haya violencia contra las mujeres y se inspiró para hacer esta canción que vamos a escuchar. Mientras eh, nos vamos aclimatando para la columna de géneros que se viene en un ratito con Vicky empieza a revolotear, la mariposa más preferida, nuestro americana. Nos ponemos a tono, vamos metiéndonos en clima con Chocolate Remix, reggaetón lésbico, reggaetón feminista y antipatriarcal. Nos vamos sentiperreando latino-caribeniamente. Con Chocolate Remix, ni una menos. No hay Para cubrir al que abusa Aquí llego para molestarte esta intrusa Todas las que mataste hoy son mi musa Yo voy a aclararte esas ideas Confusamente obtusa Que importa si llevaba escote o blusa El problema no es la ropa que usa Que no eres el culpable Que yo soy una ilusa Culpable es todo aquel que no acusa Complicidad se llama este juego Ya dejemos de hacernos los ciegos Vamos cabrón que yo no va nos están prendiendo fuego si se fue de casa ni una menos si se puso un mini igual ni una menos si se pintó los labios ni una menos ni una menos Pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Vamos mujer, baila hasta abajo. Menea con esa pollera de tajo. Ponte si quieres una tanga debajo Haz con tu cuerpo lo que quieras, que carajos. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda, ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos.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 ¡Que aquí hay un pueblo digno! Poso la frente sobre Río Bravo y así me aferro a nuestro continente en un abrazo latinoamericano. ¡Mi raza! ¡Latinoamericana, latinoamericana, latina! Segunda mitad, segundo tiempo de al sur del Río Bravo, nos queda un largo trecho. Así es, porque ahora ya estamos a punto, nomás, de hablar con Vicky y queda, queda para largo todavía. Tenemos el rescate histórico. El rescate, ah, ese micrófono no anda, ¿no? No puede. Ahí. Bueno, Manda el Manu, besitos, Manu, sí, Dice que nos va a llevar mí. para Centroamérica. Manda saludos. Así es. Vamos a hablar de revoluciones perdidas. Ajá. Bien. Olvidas. Les volvemos a reiterar que se comuniquen y interactúen, nos envíen sus mimos, sus, sus sus me gusta, ¿no? Así llegamos a los mil porfas. Fotos ah, de sí. sus antiperreos. En eh, su Facebook. Un plato de comida. Ajá. Facebook. Al sur del río Bravo. Y el Twitter. Sur del río Bravo. Y el Instagram. Sur del río Bravo y un bajo radio. Y el WhatsApp de la radio también podemos darlo, ya que estamos. Más 54.9, que es el prefijo argentino, 221-670-5190. Ahora sí, como prometimos, este año todos los programas vamos a tener a nuestra mariposa preferida, revoloteando por el aire de al sur del río Bravo. Momento de desaprender, momento de deconstruirnos y pelearle al sistema No siniza ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente romper la cadena de lo indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda, ¿qué Damos la bienvenida como todos los programas a nuestra querida Vicky. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo le va a todos la Vicky? por allí? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, muy bien, feliz. Seguramente de hoy. pasados por agua, ¿no? Así es, <risa> pasados por agua y FMI también, pero bueno. Sí, sí, sí, total, bajón mal. Por Las suerte vos nos vas a traer eh, muy buenas noticias, ¿no? También. No, la verdad es que no les voy a traer muy buenas noticias en esta ocasión. Eh, eh, la idea hoy de compartir algunas noticias de la región tenían que ver con Perú y con Costa Rica. Este, y con los pedidos por emergencia nacional por la violencia hacia las mujeres en esos países, ¿no? Pero um, con la noticia que tuvimos ayer, eh, debemos pensar también en esto, ¿no? En ampliar por ahí la cuestión de, de la emergencia regional, pero por violencia de género, ¿no? Teniendo en cuenta eh, la desaparición y el asesinato en Río de Janeiro, en Brasil, de la estudiante universitaria, de activista en el CBTI, Eh, Mateus Pasarelli, ¿no? que ayer nos enteramos por la noche que apareció sin vida, este, después de una semana de investigación, eh, determinaron un, que apareció un cuerpo y que debió haber sido quemado y que se trataba de esta activista. Eh, en entonces, Río de Janeiro, ¿no? En aparte. Río de Janeiro, en Brasil, en un contexto ¿no? este, de, de creciente militarización, que venimos de, de denunciar fuertemente eh, el asesinato, el femicidio de Marielle Franco. Bueno, ahora también este, eh, asesinan y nos desaparecen a esta activista LGBTI. Eh, y un poco, nada, ¿no? Este, esto nos, nos, nos pegó fuerte ayer y, y por esto volver sobre la emergencia de estos otros países, ¿no?, que se planteaba, pero en torno a la violencia hacia las mujeres, ¿no?, allá en Perú, este, de hecho en el pasado 8M y en el Paro Internacional de las Mujeres habían hecho un fuerte hincapié en, esta, en este pedido de emergencia nacional, y, y lo trae también a colación porque el 24 de abril pasado hubo un intento de femicidio este, en contra de Heidi Agreda. Que, se, que intentaron prender la fuego en un autobús en el tra del transporte público. O sea, y, y la, la cuestión de traerla un poco también tenía que ver con la, con la creciente, con las formas eh, tan extremas que están teniendo las demostraciones de, de violencia ¿no? hacia las mujeres, eh, como el creciente grado de crueldad, ¿no? cómo esto se materializa con, con una impunidad terrible en espacios públicos. Digo, Mariel le dispararon así en un espacio público, no, no pasa nada, hay ¿no? como un tono regional que, que tiene que ver con esto, que está permitiendo también esta forma y estas eh, demostraciones extremas y que van también un poco en relación a los medios, a cómo se muestran, a cómo se, se comparten, a cómo se comunican también esto, ¿no? por los mensajes también a los que podíamos pensar radican en estas formas de compartirlo. Incluso en estas ideas de normalizar, ¿verdad? Como de, bueno, esto es tan espectacular que no me toca, no me llega, solo es algo que yo es, como lo miro, soy espectador o espectadora y, sí. y nada más, ¿verdad? Esto no es algo que me atraviese. No, y, a, y además de que no es algo que te atraviese, hay impunidad ante esto y hay impunidad en el sentido también del actor de la justicia, ¿no? porque también, este, digo, a, a, por ejemplo, la situación esta del intento de, de feminicidio en Perú, eh, se hicieron manifestaciones por la noche, o el, al otro día, no me acuerdo si fue ese mismo 24 o el 25 de abril, y la policía reprimió a las compañeras que estuvieron manifestando ahí, ¿no? Y ahí también hay como una demostración de impunidad, este, cuando pensamos que eh, Perú es un país que viene aumentando este, con enormemente en las cifras, ¿no? En 2017 se registraron 121 femicidios y 247 tentativas de femicidios y de enero y marzo de este año van 32 casos de femicidios y 83 de tentativas, ¿no? Eh, y también, si pensamos que en el mismo Vicky se nos fue Vicky la comunicación vamos a intentar... Eh... Hola, hola ah, ahí ahí estoy. Estoy. Eh, ahí Te fuiste estoy. unos segunditos Ahí va, ¿me escuchan? Ahí estamos, perfecto Bien, entonces decía, ¿no? Que esto esto de aleccionarnos y de y de, y de la demostración de impunidad volvía sobre Perú, pues no sé si le acuerdan del caso de Arlet Contreras, una chica que en 2017 fue arrastrada en un hotel, tirada de los pelos por el que fue su pareja en ese momento, este que iba desnudo y hubo videos donde mostraban también el intento de homicidio. Bueno, ahora hoy el día de hoy la acusa es ella. Y todo estos son mensajes desde la justicia, desde los poderes, desde el patriarcado como más fuerte, ¿no? Ahí que, que intentan eleccionarnos y que también, digo, esto que, que esté matando y este, quemándonos, intentando quemarnos, y estas demostraciones inactivistas, ¿no? Eh, tiene, va por ahí, ¿no? Son como formas fuertes eh, a las que venimos resistiendo, a las que venimos visibilizándolas y que también entendemos que tiene que ver. Eh, si se quiere, con la potencia que, que los espacios de, de disputa justamente de esto, del movimiento de mujeres, de la comunidad LGBTI, este, también viene planteando con fuerza transformar, ¿no? Vicky, eh, ¿se puede eh, analizar el aumento de los casos extremos de femicidio a raíz de las crisis económicas que viven los países de América? Perú vive una crisis política, Brasil también... Hey, um, ¿Puede ir por ese lado también? Ahí, ahí para mí, sin lugar a ver, a ver Rita se habla de la pedagogía de la crueldad, ¿no? Pero también eh, esta pedagogía de la crueldad que expone que estas situaciones como extremas de violencia, vienen de la mano de una de, de, de haberse fortificado, fortalecido, mejor dicho, este, los espacios de activismo y de resistencia, ¿no? Claro en todos estos países, digo tanto en Brasil, en Perú, el Ni Una Menos, Argentina, en, en estos países, en, en otros contextos, se, se for, fueron fortaleciendo por la lucha propia de las mujeres y los movimientos y de los feminismos, y ante estos virajes también en, en las economías, que entendemos que los cuerpos más precarizados en estos contextos son justamente los de las mujeres y los de las poblaciones LGBTI Sin lugar a dudas hay como una resistencia desde de estos lugares, las resistimos y bueno, y también las formas de, de pretender este, normalizarnos, aleccionarnos, son estas formas más extremas ¿no? de, de demostración de los poderes. Vicky, para cerrar, nos habías eh, prometido una más. Entiendo que tiene que ver con la que hablábamos aquí hace un ratito. Asumió un nuevo presidente por estas horas en Costa Rica, Carlos Alvarado. Y también el tema de la lucha de las mujeres y la realidad de las mujeres costarricenses está en el centro de la escena. Exactamente. En Costa Rica también eh, se viene pidiendo un, una ley. Una... Ley de emergencia nacional este, por violencia hacia las mujeres. El pasado 20 de abril hubo una manifestación para pedir, por ejemplo, al Estado Alerta, volver con este Ni una menos. Ha habido, por ejemplo, se, se comparte y se.. Digo, lo fuerte que es saber que, por ejemplo, en Costa Rica cada cinco minutos una mujer pide auxilio al 911, que ha, se ha incrementado de 8.000 más o menos amadas de, este, por violencias de almuerzo del 2017 a y ahí también viene, ¿no? Como fuerte, eh, una avanzada fuerte sobre, sobre los cuerpos de las mujeres y ante esto eh, avanzar también desde los gobiernos, vamos a ver cómo va también, ¿no? Decretar una emergencia nacional por la violencia contra las mujeres y cómo este decretarlo nuevamente se materializa, que eso siempre es como lo fundamental, ¿no? Siempre seguimos discutiendo el después, ¿verdad?, en cómo se aplica. Y claro, Y claro, porque digo, nosotras eh, a veces esto de, de pedir que se decreten emergencias nacionales tiene que ver con visibilizarlo, tiene que ver con exigirle lo que corresponde, que le exijamos al Estado, que son herramientas de prevención, herramientas de, de promoción de derechos para, para prevenir justamente... Eh, pero bueno, hay que ver luego cómo se materializa. Y si uno piensa que, que muchos de estos, de nuestros países, de esta región, se vienen dando en políticas tan recesivas en términos económicos, que sin lugar a dudas son también recesivas en términos de derechos. Es como difícil ahí, ¿no? Pensar este, el decretar alertas. Pero bueno, sin. Más allá de eso, los pedimos y seguimos exigiendo al los Estados estas políticas mientras también traccionamos porque cambien estos gobiernos este para que, que se puedan dar otro tipo de políticas, ¿no? Que, que ¿no? que dejen de afectarnos y de precarizarnos a todos en general. Absolutamente, está todo relacionado y es integral la, las exigencias y, y las medidas que, que, que estamos tratando de generar. Así Vicky, es. muchas gracias por el panorama semanal. Por esa bueno. columna de deconstrucción de Géneros Express. Y el martes que viene estaremos brindando con Vicky. Así es, que está, así va a estar de estaremos natalicio. brindando. <risa> Un así añito más brindaremos. <risa> brindaremos para seguir eh, nuestras luchas y seguir nombrando sí. también a las víctimas de este patriarcado, Vicky. Matius Passarelli, la nombramos como sí. Matiusa o Tiusa, que era como ella quería que la nombremos. Así que así la es. tenemos bien presente, como a Marielle Franco también desde el Brasil. Así es compañeros, les mando un abrazo a todos. Un abrazo que gigante. Pasaba Vicky con las noticias antipatriarcas. A liberar, a liberar, a liberar, liberar, liberar. Yo puedo ser jefa de hogar, empleado, o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad. La... Continuamos con las informaciones y nos descargábamos al principio del programa con la llegada del Fondo Monetario Internacional. Por estas horas el presidente de la Argentina, Mauricio Macri, habló para toda la Argentina y dijo, frente a esta nueva situación internacional y de manera preventiva he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Cristín Lagarde nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo y a todo esto llega para descargar nuestra ira, nuestra poesía, nuestro pensamiento, nuestra querida Lupita para cantarle al... Monetario Internacional más que agarrarme la cabeza, porque aunque esta canción me hace mover las caderas, no lo puedo creer. No lo puedo creer. Estamos otra vez aquí. Otra vez aquí, Jera. ¿Te ¿Otra parece? Vez, otra vez sopa. ¿Hay que dejar de bailar esta canción? Hay que dejar no, de iniciar conversaciones no. o con el FMI, Lucio. hay que bailarla más que nunca. Y que vamos a bailar, vamos a bailar, amigo. Eso sí. ¿eh? Porque ya sabemos, cuando el fondo empieza a caer sobre nuestros países... Pone ciertas condiciones. Mira, yo hoy estaba desa desayunando con guayaba. Ajá. Y Muy lo rico. escucho... Lo escucho... Al, ¿Dulce al, al, o jugo? Todo, todo. Porque yo... A mí me gusta siempre todo. Yo uh. voy por todo. Ajá. Y lo escucho aquí nomás al presidente gato de aquí de Argentina. Mauricio Macri. Mauricio Macri. Y se me atraganta todo porque digo, ¿qué está pasando? No puede ser. Yo digo, me asomé a la, a la ventana porque dije, se tiene que estar prendiendo fuego todo Ni bien alguien pronuncia la sigla FMI Debería ya prenderse un foco guerrillero en cualquier lado Eso es lo que yo pienso Pero hoy me fui caminando por la calle Y yo vi a la gente muy tranquila aquí Los argentinos y las argentinas estaban así como que no había pasado nada Yo creo que estamos en estado de shock todavía Estamos procesando la información me parece sí, sí, sí. Pero a mí me yo. pareció que muchos estaban en estado de shock pero otros no sabían, no sabían nada, no sabían lo que es el FMI, no les importaba. Y yo dije, bueno, a ver, si yo sigo agarrándome la cabeza, no voy a hacer nada. Así que me desatraganté la guayaba y que dije, bueno, me voy a poner manos en acción. Tengo que explicarle a todos y a todas qué es el FMI. Así es. No pasaron horas del anuncio del presidente argentino Mauricio Macri que Lupita no solo ya descargó su ira, sino que... Ahora trae su lección pedagógica para que no solo aquí en Argentina, sino que en toda nuestra patria grande poden, podamos recordar qué es y qué significa para nuestros países el Fondo Monetario Internacional. Así es, y como no sabía qué ponerme, me puse a escribir y hice estas tres poemitas, que en realidad es una cadena de poemas, voy a llamarla así, para dedicada a toda la gente que está escuchando a Cristín Lagarde, Y al FBI. A ver, poemas de Lupita dedicados al Fondo Monetario Internacional y sobre todo a nuestros mandatarios que se arrodillan ante este organismo. Lupita no sabía qué ponerse y se puso a escribir y les salió lo siguiente. ¿Cuántas veces se ha dicho que los amores de antaño siguen vivos, adormecidos en nuestros corazones por año? Vengo a contarles la historia, más que de amor de relaciones carnales entre fondos deshonestos y gobiernos neoliberales. Este amor es de lo que están podridos podrido, que llamarlos amor es de desprevenido. Porque aunque parezcan felices, se dan la mano y coman perdices, unos tienen el poder y otros entregan los recursos que encuentren y despliegan, puros actos de amor que nos desvelan y afectan nuestras vidas de sobremanera. Esta historia de amor enfermizo, En los 90 con nosotros hizo lo que quiso y ahora vuelve la pasión y el desenfreno, salvo que nosotros le pongamos algún freno. Si te pega, no te ama, dice el lema. Y acá vienen a pegar, ese es el tema. Esta relación es violenta, hagamos memoria. ¿En serio estamos repitiendo esta historia? Donde hubo deuda, medidas quedan, decía mi abuela. Y me mostraba, el libro de recetas de Doña Patrona, donde los dueños de todo decían cómo debía ser la economía y la educación, la salud y los derechos y todo aquello que les debe dar provecho. Vamos, desconstruyamos estos amores nefastos. Unirnos y resistir no debe costar tanto. Háganme caso y escúchenme a mí. Nuestro peor enemigo es el FMI. FMI. increíble ¿no? cómo cómo seguir cómo seguir después de esto dijo que encima dice que tiene tres tiene eso fue solo el primero Lupita así es, es que, es que era una cadena no, no me, me cortaron en medio de la inspiración no, no perdón es que, no, pero el público fue había, había, que, había que tomar aire respirar procesar todo este derroche esta catarata de poesía impresionante eh, pero, y sigue, sigue sigue sigue Lupita segunda de las tres partes de este Como dijo Tren? Cadena de poemas. Cadena de poemas de Lupita, dedicada al FMI. Y si no sabes qué son estas siglas, marcha un poema atento y en vigilia. FMI. El FMI es un fondo que no tan en lo hondo es bastante hediondo. Se pasea horondo, ordenando en combo paquetes redondos junto a los aviondos, dejando en macondo destrucción y escombro. Ah, les, les, les, yo estoy sin palabras yo estoy sin palabras Cada día me, me, me, me asombra más Es impresionante Pero Increíble la capacidad, en, encima en horas Porque Ajá. lo el, la sí, conversación con el FMI fue esta tarde Lupita, ¿usted tiene algún asesoramiento? De... Usted habló con Cristian Lagarde Con... no Yo abro mi corazón y creo. Eso es lo que Decí hago. que este año no hay premio de Nobel de Literatura, Ajá. Lupita, porque te podrías presentar tranquilamente. Ajá. A mí esas cosas europeas no, no me quitan el sueño. Ajá. Es verdad, es verdad. Bueno, eh, pero que hay, ¿en otro? Encima, encima hay otro que tiene más. Oh, sigue. Hay uno más, hay el último. Es el último. Papá. Ya no pida más porque esta es la última parte. Por lo Esperemos menos que hago, sea ¿no? la última vez que venga el FMI. Porque les he contado la historia, les he contado la definición de desarrollada, Y ahora ¿Sí? les tengo que contar qué son estas siglas. Para vos, Mauricio, entendé bien qué es el FMI. FMI, por sus siglas en español. Fondo de la maldad internacional, fondo de la malaria intencional, fondo macabro de infelicidad, fondo maléfico de ingratitud, fondos de la mano invisible, fondo de la muerte institucional. Van a tener miedo ustedes, dueños de todo y si payos secuaces. Serán ustedes los que tiemblen ante estas tres letras, porque las transformaremos en las siglas de la rebelión y será el FMI una sigla más del lenguaje de la resistencia. FMI, furia multitudinaria intensa, felicidad masiva insurreccional, feroz movilización invencible. Más nada, más nada, maravilloso, más nada. Maravilloso. No hay nada más que agregar, solo irnos a la pausa con una canción que también tiene que ver con esta situación que nos atraviesa en Argentina y que por suerte tenemos a Lupita para ponerle buena cara al mal tiempo. Es así, Lupita tiene una canción por ahí también para poder procesar todo esto. Así es, porque seguimos vibrando con estos FMI retos chutado y transformado en resistencia porque nos vamos a ir escuchando hecho en casa fmi sí. al sur del río Bravo. Último bloque de al sur del río Bravo. Nos queda una media horita, 30 minutos para seguir compartiendo las noticias, la cultura y sobre todo las raíces, ¿no? ¿Lo que toca? Así es, sobre todas las raíces. Pero antes yo quisiera más Mandar saludos. Saludos. Momento saludero. Me gustaría mandarle un gran beso, un abrazo lo más grande que se pueda a nuestra productora emocional, Jackie Gómez, que nos pone ahí un comentario en nuestro videíto. Y también a Nicolás Sido, que dice arriba ese cuarteto. Y bueno, pues arriba tú también, Nicolás, y a todo aquello que están escuchando. Un abrazo para Nicolás. Y había una amiga que le había pedido la otra vez el horóscopo suyo, ¿no? Así es, también quisiera mandarle un gran abrazo a Caro Hilt que me mandó su fecha y hora de nacimiento para que yo le dijera una de las primeras seguidoras del horóscopo latinoamericanológico y que espero que haya encontrado una guía para su vida en, en, en su signo y en su ascendente latinoamericanológico. Si no estás al tanto de qué estamos hablando, Lupita creó el primer horóscopo latinoamericanológico así que si querés saber cuál es tu signo y tu ascendencia puedes mandarnos un mensaje a nuestras redes sociales que son las siguientes facebook al sur del río bravo twitter sur del río bravo instagram al sur del río bravo guión bajo radio ahora sí le damos la bienvenida a nuestro rescatista histórico ay nicaragua Nicaragua. la flor más linda de mi cre. abonada con la bendita nicaragüita, sangre de tiriangen, ai Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamaga. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho. ¿Cómo le va, Don Manu Ducid, nuestro rejatista histórico? ¿Cómo andan? ¿Todo bien ustedes? ¿Todo tranqui? ¿Nos extrañó? Todo tranquilo, los extrañé mucho. Ajá. Sí, los extrañé ah, mucho. Es, ya es hace un, tierno, es hace Ducid, un mes. ¿no? Se nota que es Ducid. Un sí. mes después, porque tuvimos feriado el, el martes pasado. Ajá. Es verdad, ha pasado mucho tiempo. Ya es historia. Sí, ya es pues, así. la última vez que viniste puede entrar en tu columna. Así es. Así es. Pero bueno, esta nos lleva, y ya la cortina de fondo lo dijo todo. Ya lo dijo todo la cortina. Nos vamos para Nicaragua. Nicaragua ha estado bastante presente las últimas semanas en, en la agenda pública, así que bueno, elegimos por ahí traer este tema. A ver, quizás ayude un poco también a pensar el, el presente. Sí, mucho se ha hecho por estas semanas, ¿no? Lucio, y si me quiere ayudar en lo que ha sido un conflicto social muy fuerte en Nicaragua, bastante complejo de entender, pero donde también de alguna manera desnudó los eh, flancos flacos ¿no? que tiene el gobierno de Daniel Ortega y bueno, desde muchos análisis de izquierda también se habla de, de las banderas que se han bajado y de aquella revolución sandinista como hoy quizás se ha transformado en otra cosa. Sí, recordamos para la audiencia el, el, la reforma previsional, la reforma de las jubilaciones que impulsaba el presidente Daniel Ortega, que implicaba una baja en las pensiones del 5%, lo que generó masivas, masivas movilizaciones en todo el país, Eh, muchos asesinatos de los dos lados, tanto de las fuerzas de seguridad como de los manifestantes eh, y un diálogo que se abrió entre el gobierno, la oposición, las movilizaciones con la intervención de la Iglesia Católica, que tiene un papel muy importante en Nicaragua y por eso ha sido noticia al país caribeño en los últimos días. Pero más allá de él, en lo que ha devenido hoy por hoy el sandinismo, vamos a meternos en su origen, en su historia, en su derrotero. Así es, y bueno, como siempre, en general para poder eh, iniciar un poco un recorrido histórico de los países de nuestro continente, arrancamos por ahí un poco desde mediados del siglo XVIII, ¿no? desde la, la consolidación o la conformación de estos estados nacionales. Y en este caso, en el caso de Nicaragua, bueno, estamos hablando de un país ubicado en Centroamérica. Sabemos que si Latinoamérica ha sido siempre el patio trasero de Estados Unidos, bueno, no, no sé cómo llamarla Centroamérica, pero ha sido la zona, dentro de ese patio, la zona más cuidada, la zona más celada. ¿no? por Estados Unidos. El cantero. El cantero, podríamos decirle, ¿no? El cantero, bien. Y bueno, Nicaragua, como todos los países de Nuestra América, se inserta así en la economía mundial proveyendo materias primas. En el caso de Nicaragua, fundamentalmente, dos bienes que tienen que ver con eh, el ganado y el café. Uh -huh. Bien, esos son los productos con los que se inserta Nicaragua a mediados del siglo XIX en la economía mundial, para alimentar con materia barata a la mano de obra inglesa, estadounidense, mientras desarrollaban su potente industria. Y bueno, además de, de esto hay que tener en cuenta también el lugar estratégico geopolíticamente que ocupa Nicaragua, ¿no? Estamos también muy cerca de Panamá, donde finalmente Estados Unidos construyó un canal que le permite atravesar todo el continente. Y bueno, Nicaragua fue uno de los países en el cual también se pensó, se proyectó construir un canal. De hecho, hasta hace muy poco había intereses también de capitales chinos, ¿no? En construir están un ahí, canal están ahí en tratativa de construirlo con capitales chinos, ah, con China. Precisamente también otro de los puntos están en conflicto en el entre las hasta potencias. Donde salía, pensé que se, había, que se había echado atrás China con ese tema, pero bueno. No, no sigue adelante el plan, eh, pero... Hay una discusión ahora porque Panamá, Panamá dejó de reconocer a Taiwán como país independiente, así que está en discusión lo del canal, pero por ahora eh, todo entendido ah, que sí. sigue para adelante. Sí, el canal interoceánico que le dicen allá en Nicaragua y que también trajo muchos reclamos y protestas de sectores campesinos, indígenas. Bueno, esto este tipo de problemática no es nueva y de hecho ya se presentaba a mediados fines del siglo XIX. Eh, Bien, dentro de lo que es eh, las clases dominantes, la, los empresarios, los sectores más poderosos de Nicaragua había fundamentalmente dos, y este es un dato importante, porque es un país en el cual las contradicciones o las complejidades, las peleas en el seno del bloque dominante fueron una constante durante mucho tiempo. Bien, y explican en gran medida también la dinámica política de ese país. En este país había dos partidos políticos, ambos representantes de los sectores dominantes, pero uno más ligado a la producción ganadera o a la clase a la clase dominante que producía ganado, que era el Partido Conservador. Y el Partido Liberal, que representaba más bien el sector cafetalero de las clases dominantes. ¿bien? No existía, por supuesto, en ese momento un partido que representara a los sectores populares eh, nicaragüenses. Bueno, el asunto es que el Partido Liberal toma más autonomía de Estados Unidos que el Partido Conservador. Tampoco vamos a decir que era un partido con.. Eh, un partido nacionalista, pero bueno, al menos tenía mayor margen de maniobra, o pretendía mayor margen de maniobra. ...que el del Partido Conservador y de hecho negoció en algún momento con Japón y Alemania... ...la posibilidad de construir en Nicaragua también un canal similar al de Panamá. Bien, entonces se repite ahora lo de China en realidad es una un poco una repetición... ...de una situación que ya había existido hace, al, hace algunos años. Y bueno, Estados Unidos es muy celoso de este tema, por eso decide... ...directamente invadir Nicaragua... ...Nicaragua es uno de los países de Centroamérica... ...que ha estado ocupado, bajo ocupación militar eh, estadounidense... ...estamos hablando de qué año más o menos... ...1910 aproximadamente... ...Bien, eh, Estados Unidos ocupa la isla... ...y se va a quedar allí por 21 años... ...hasta 1931 ocupando la isla... ...los marines ahí haciendo la tarea sucia, ¿no? Eh, derrocando además, bueno, como decía... ...un partido liberal... Bien, para apoyar a, al Partido Conservador, que representaba por ahí al ala más reaccionaria y ligada a la producción ganadera eh, en Nicaragua, y con un apoyo fuerte también de la Iglesia. Creo que hace recién alguno mencionaba también el, el rol de la Iglesia en Nicaragua. Bueno, una institución, por supuesto, muy conservadora, al menos en ese momento. Después vamos a ver cómo durante la Revolución emergen otros elementos mucho más interesantes y radicales también de, de la Iglesia Católica. Pero bueno, también tengamos en cuenta además que Estados Unidos, Estados Unidos en esa época ocupó Haití en el 14, Santo Domingo en el 16, así que ese es el contexto en el que nos encontramos. Cito una pequeña frase del, de quien era el secretario de Estados, de Estados Unidos en el 27, dice Nosotros controlamos los destinos de Centroamérica y lo hacemos por la simple razón de que el interés norteamericano nos exige seguir semejante procedimiento. Bien, para que también tengamos sin, eufemismos. sin eufemismos. Sin eufemismos, ¿no? llamado a la oea de por medio eh, y bueno entonces Estados Unidos como dije interviene en Nicaragua y los marines eh, se quedan en la isla durante 21 años viene apoyando a los conservadores y en un segundo momento ya hacia 1925 el partido liberal con apoyo de algunos sectores populares empiezan a intentar rebelarse empieza a construirse una una ¿cómo podríamos decir una resistencia una resistencia a la ocupación norteamericana Y en este marco aparece una figura fundamental en la historia nicaragüense, que es la de Augusto Nicolás Sandino, en Ajá. uno de los, de los referentes, o quien va a ser el referente posterior del Frente Sandinista de, de Liberación Nacional. Uh -huh. Augusto César Sandino. Sandino. Bueno, Sandino había nacido. Puedo cantarlo, Pita, de paso? Para romper un poquito el hielo. A mí me causa gracia que tú me pidas permiso y si luego lo hacen no, igual. Usted es, mi comandante. es como que es como cuando uno le pide permiso a Dios, pero Dios no te contesta, va. Y lo haces igual. Me regane, me regane a Lupita. Seguimos con Augusto César Sandino. Bueno, y Sandino que había nacido en 1895 y que era además un hijo no reconocido. Era un hijo de una criada con un hacendado que no lo reconocía, un hijo bastardo. Y que desde pequeño trabajaba, tuvo un montón de trabajos Sandino. Fue vendedor, mecánico, tornero, almacenero. Viajó por todo Centroamérica, incluso fue empleado bueno, de la United Fruit Company, Y fue empleado también de eh, empresas norteamericanas petroleras en México. Bien, y algunos dicen que eh, esta experiencia como trabajador, pero sobre todo como trabajador de, de empresas norteamericanas, lo llevó a construir desde muy temprano un fuerte nacionalismo anti-norteamericano, ¿no? Anti Yankee, algo bastante lógico dado el lugar en el que se, en, en el territorio en el que, en el que vivía Sandino. ...tengamos en cuenta además una fuerte influencia que, que recibió este joven luchador... ...de la Revolución Mexicana en 1910, de la Revolución Rusa del 17... ...este es el marco en el cual Sandino empieza a militar políticamente... ...y empieza a luchar eh, sin el apoyo, mejor dicho, bueno, con el apoyo del Partido Liberal... ...pero con una independencia del Partido Liberal... ...empieza a luchar contra la ocupación estadounidense... ...y de hecho empieza también a haber una interna entre el mismo Partido Liberal... Y Sandino, Sandino incluso les pide a los liberales que lo reconozcan como parte del ejército de defensa contra Estados Unidos eh, y no lo logra. Bueno, Sandino de todos modos con campesinos y mineros construye una, una suerte de guerrilla, una suerte de resistencia armada, que construye un poder interesante, libera varias zonas de Nicaragua eh, y en la cual empieza a desplegar cierta política social, política de alfabetización, Por ahí algo que después nosotros vamos a volver a ver en las zonas de Cuba que va liberando eh, la guerrilla de Fidel y del Che, allá ya por el 57, 58. Bueno, finalmente eh, Estados Unidos acuerda con el Partido Liberal, con el Partido Conservador e incluso también con Sandino una retirada elegante, con algunas comillas podemos decir. no Me, me gustó la palabra. Uh -huh. Bien. Eh, y queda conformado entonces en, en Nicaragua un, lo que se llama un triple poder, porque teníamos por un lado el poder del ejército constitucionalista o del, del, del ejército liberal, teníamos el poder del mismo ejército sandinista que dirigía eh, Sandino personalmente, pero hay un tercer poder y que va a ser fundamental luego, que es la Guardia Nacional en Nicaragua. Uh -huh. Bien, la Guardia Nacional es una fuerza policial, militar, formada por la Marina estadounidense y que tiene como director, como como principal referente a un señor que se llamaba Anastasio Somoza García. Uh -huh. bien, o Anastasio I, para sus amigos, El fundador tacho, de la dinastía. El fundador de la dinastía, el primero. Eh, Anastasio Somoza queda con un poder fenomenal por dirigir la Guardia Nacional. Y de hecho... Uy, tiene una pregunta que seguramente quizás no la sabés, pero todavía, ¿por qué Tacho? ¿Sabemos no? No sabemos, por no por no sabemos habría por que preguntarle tacho. a los amigos algún pero tema de infancia. podemos igual Ajá. luego, ¿no? ¿Por Tacho? El, Tirarla un... al tacho, Ajá, tacho sí, Quizás le, hacía, le harían bullying en la secundaria los, los amigos ser. Tú dices que esa es la teoría no Le hacían bullying de pequeño a Anastasio Somoza <risa> Y luego y como eso, venganza bueno, Hizo esa dictadura Una dictadura cruel. feroz contra todos los nicaragüenses bueno, Arrancó la dictadura somocista con que Ahí famoso, arranca ¿no? la dictadura de, somocista Varias décadas largas Varias creo. largas décadas, 43 años Si no me equivoco, mm. que le compite a Franco en España Incluso mm. Bueno, eh, incluso antes del golpe de estado Somoza asesina a Sandino, este también es un tema importante. En el 34 Sandino es asesinado, asesinado por Somoza, siendo que era una figura pública y siendo que ya se había pactado el, la, la retirada de Estados Unidos, digo, no era una persona clandestina. Sí, y nunca se encontró el cuerpo, ¿no? De Sandino nunca se supo más nada. No, hasta donde yo he estudiado al menos, no se sabe dónde está el cuerpo de Sandino. Eh, bueno, como les decía, entonces comienza así la dictadura somocista que dura del 36 al 79. Y tiene como protagonistas, bueno, primero Anastasio I, o Tacho, y después dos de los hijos. Luis Somoza va a asumir en el 56, después de que un poeta ejecute, asesine en un atentado al, al primer Somoza, al primer Anastasio. Y del 56, eh, del 63 al 79, el segundo hijo de Somoza, hermano de, de Luis Somoza, que es Anastasio, también Anastasio Somoza. Eh, bueno, una de las características... Tachito. Tachito, le podemos decir, ¿no? tachito Anastasio. No le, no, no le decían así eh, en Nicaragua. Y vamos a averiguar. No Yo sé. Vos, que sí, puede que ser. Sí. Bueno, un dato importante que aporta Lucio. Entonces, tachito y tachón. El datólogo. ¿no? El datólogo Bueno, la cuestión es que la dictadura somocista que dura más de 40 años, como decía, va a implicar para la familia Somoza una concentración fenomenal de poder. Inicialmente ellos lo único que tenían era el poder militar, entonces las clases dominantes locales, bueno, un poco dejaban hacer Incluso les resolvió un poco los conflictos internos que tenían dentro de los sectores dominantes. Venía como a representar algo así como un bonapartismo, un militar independiente de, de las fracciones de clases sociales. Pero lo cierto es que Somoza comienza a aprovechar el lugar que tiene para construir una riqueza personal muy fuerte. Se inserta primero en la industria cafetalera y a partir de eso se, se, se, se empieza a insertar en, cualque, en todas las industrias que, que van surgiendo en Nicaragua, en el algodón y bueno. Después, en el año 72, hay un terremoto muy fuerte en, en Nicaragua y él, por ejemplo, va a poner la, la constructora, la reconstructora de Nicaragua, va a ser eh, parte de, de las propiedades de la familia Somoza. Y ahí ya vamos a lo que hablábamos al comienzo, ¿no? El comienzo de la resistencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Exactamente. Ya sobre los años 50 y 60 empieza a construirse nuevamente una articulación política con el objetivo de derrocar a Somoza. Eh, había un descontento popular muy fuerte que se expresaba a nivel barrial, con resistencias barriales. A nivel religioso empieza a surgir un, un fenómeno muy interesante que es el de los de lo, de la teología de la liberación. Bien, de, recuerden que tenemos en ese mismo momento el ejemplo, además de la Revolución Cubana, el ejemplo de Camilo Torres en Colombia, un sacerdote guerrillero. Y además en ese contexto también el, el Concilio Vaticano II, la Conferencia Episcopal en Medellín. Es decir, toda una serie de elementos... Eh, que van a llevar a la iglesia a formar una serie de curas que, por decisión propia, se van a comprometer con el Frente Sandinista de Liberación Nacional. Quizás el más conocido es Ernesto Cardenal, además que es un, un reconocido poeta nicaragüense. Y bueno, en el año 61, Carlos Fonseca, que es otro de los personajes fundamentales de la historia de Nicaragua, junto a otros militantes ya de origen de, de extracción más bien universitaria, clase baja, media, pero con un perfil por ahí más parecido al de un Fidel Castro, el de un Che Guevara, fundan el Frente Sandinista de Liberación Nacional, bien, con inspiración clara en, en Sandino, e intentan construir una fuerza militar, una fuerza guerrillera, que le haga frente a Somoza. Hay que decir sí que el Frente Sandinista tenía muchas internas, tenía líneas internas, discusiones sobre cómo había que hacer para tomar el poder, y de hecho, si ustedes sacan las cuentas, entre el 61 y el 79 son 18 años, eh, dentro de los cuales el Frente Sandinista hasta cerca de la, del triunfo de la revolución, no logra grandes avances en cuanto a control territorial, por ejemplo. Bien, más bien, el Frente Sandinista lo que logra hacer finalmente hace 79 es aparecer como el único actor con cierta capacidad de articular varios descontentos a nivel barrial, a nivel laboral, eh, articular el, con el movimiento estudiantil y, bueno, como les decía, también con eh, los sacerdotes de la teología de la liberación. Eh, esto es entonces hacia 1979, el Frente Sandinista entra en Managua ...y triunfa la Revolución Sandinista. Y ahí abrimos ya lo que sería el, el último periodo... ...o el periodo más, más reciente en la historia de la Revolución Nicaragüense. Lo cierto es que entre el 79 y el 90... ...Estados Unidos por supuesto va a fomentar la, eh, la emergencia de la contra... ...de la famosa contra nicaragüense. Que incluso hay alguna película donde se muestra... ...cómo varios narcotraficantes que traficaban cocaína... ...entre Colombia y Estados Unidos... ...se encargan también de llevar armas... Eh, ilegalmente, por supuesto, entregadas por la CIA y financiarla contra en Nicaragua. Entonces esto es un elemento importante porque si nosotros lo comparamos con la Revolución Cubana vamos a ver cómo el Frente Sandinista triunfa con mucho menos poder que el que triunfa en la Revolución Cubana. Funciona como un articulador pero no tiene la capacidad de liderazgo indiscutida o la hegemonía que puede tener un, un Fidel en Cuba y bueno, además eh, no logra resistir, como sí si resiste Cuba el intento del desembarco en Bahía de Cochinos, bueno, no pueden resistir el ingreso de la contra, y durante todos esos años el, el conflicto bélico que se arma es muy importante, hay alrededor de 40.000 muertos, eh, algo así como 20.000 millones de dólares que pierde Nicaragua el proceso revolucionario para poder dar inicio a, a las transformaciones sociales a las que aspiraba, y bueno, así en 1990, entonces es eh, forzado un poco a, a pactar con la contra y con Estados Unidos el gobierno sandinista que tenía a Ortega, que es el actual presidente de Nicaragua, no lo tenía a Ortega a la cabeza, es forzado a pactar una salida electoral y finalmente el sandinismo pierde las elecciones en el año 90. Uh -huh. Y bueno, quedó como parte de la oposición hasta recién en el 2006, que es cuando Ortega vuelve vuelve a asumir. Pero ya está instalado, ¿no? como un actor político más, digamos, del de juego electoral, digamos, ¿verdad? A mí siempre me llaman la atención estos momentos Cierta opinión, me van a decir, ay, bueno, Lupita, y sí, claro, ¿no? Pero eso se trata de hegemonía. Pero esta opinión pública de que ay durante la Guerra Fría Estados Unidos promovió eh, regímenes democráticos y qué sé yo. Y tienes aquí nomás los ejemplos, ¿verdad? Con esto de los contras, con lo que tú dices, las invasiones a Guatemala, a Cuba. De que regímenes democráticos, ni un poquito, Bueno, ni hablar además las dictaduras con los también. Sí, claro, bueno, eh... pues, tenemos ejemplos para rato, pero digo, siempre me llama la atención eso cuando escucho esta, estos rescates históricos. Sí, tal cual, Lupita. No sé si, Manu, te quedó algo en el tintero, quizás una reflexión de retirada en torno a eh, lo que ha sido, bueno, todo este camino detallado que nos diste de los últimos siglos de Nicaragua, la revolución sandinista y también lo que nos queda... ...de estas últimas décadas, ¿no? Donde ya el sandinismo se fue quizás ayornando o transformando en otra cosa. Bueno, por ahí esto, tener en cuenta que, que el proceso de la revolución... De la, ...el triunfo de la revolución sandinista es un triunfo mucho más relativo... ...más relativizable que el de otras revoluciones. Y entonces creo que ahí está el origen histórico también de que el proceso... ...después no haya devenido tan puro como quizás uno quisiera. Y esto pasa no solo con el Frente Sandinista, sino con muchas otras experiencias. Sin ir más lejos... Si bien hoy estamos todos esperando que Lula salga libre en Brasil, si uno comparaba el, el proyecto político de Lula y del PT en el 89, no tiene nada que ver con el que finalmente impulsa Lula cuando es electo presidente. Y eso también se explica bueno, un poco por el contexto, un poco por lo que escapa a los actores y bueno los actores también un poco se, se harán cargo de sus decisiones. ¿no? Pasado al mano nuestro rescatista histórico yendo a nuestra Nicaragua, Nicaragüita con la historia del sandinismo. Nicaragüí. Yo te quiero mucho más Pero ahora que ya sos libre Yo te quiero mucho más Nos vamos yendo Lupita, este es el momento en el cual Decimos una frase ya célebre al sur del río Bravo No sé si la quiere compartir usted ¿Por qué no? Voy a decirlo a ver así. Si les sale, a ver si le sale. Primera vez. Así como los contras empiezan, los contras perduran, también los contras como todo. Todo tiene su final. Nada, Nada dura para, para siempre. siempre. Así como viene el FMI, también Tememos el FMI se irá. Sí, F por supuesto. Señor Alagar, señor Mauricio Macri, todo tiene su final, ¿eh? en cuenta. Y hay que ver qué final, qué final le deparará a estos traidores. Ajá. Pero antes, para no irnos así, tan, tan enojados, nos vamos a ir con una ronda de saludos de puro amor. Ajá. Y nos va a empezar Lucio, que hoy tiene muchísimo amor para dar hoy. Tiene muchísimo amor, tiene un anito más y nuestro... Botija, Chamo, Chavo bra... eh, Cabro Chico El Guachín, despídase Bueno, nos encontramos el próximo martes En el sur del Río Bravo, les deseo Que tengan una hermosa semana, todos y todas Todes, un saludo especial Para Cristian Lagarde Y para el FMI Que este, esta semana llegará a la Argentina Así que nos reencontramos El próximo martes con mucho amor Nuestro hombre de orquesta parece que no puede Saludar porque no anda el mic del otro lado Del vidrio, pero Lupita vamos a También abrazarlo mentalmente, ¿no? Que ha vuelto y con todo. Nuestro hombre fundamental, ¿no? El armador del equipo. Así es, nos no faltaba, no faltaba, nos faltaba tenerlo falta. aquí, orquestando todo. Y les manda muchos besos y saludos mentales tel, por telepatía a toda la oyentada de Río Lago. Se despide nuestro rescatista histórico, El Manu, gran labor hoy, ¿eh? Aprendimos un montón. La verdad que sí. Nos vemos en tres semanas esta vez, esperamos, ¿no? Así es, ni más ni menos. ¿Ya tiene algo en mente o no? Veremos. Tenemos algo en mente, pero bueno, vamos a, vamos a guardar el tema para más adelante. ¡Ay, le pone suspenso! El mayor de los Ducides estuvo aquí al sur del río Bravo y Lupita que nos deleitó con esos poemas anti-FMI que vamos a compartir en estos días por nuestras redes sociales para que puedas leerlos, compartirlos. Y quizá el que... Ponga el me gusta número 1000, se lleve el, los poemas impresos de Lupita contra el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué le parece, Lucio? Sí, puede ser, y también una edición especial de, de algún que otro poema, ¿no? Puede ser. Vamos a armar una edición especial de No sabía qué ponerme y me puse a escribir. Es más, al que ponga el mismo número 1000, le dedico un poema. Esto es posta, ¿no? Sí, pero... pero Esto yo es verdad. Cumplo y dignifico, ah. Gerardo, por favor. Tienen toda la semana para me gustear y el que haga el mil, ahí se va a ganar el, los poemas de Lupita. Así es. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América, este viaje latinoamericano, esta intención de tender puentes, de derribar fronteras y sobre todo rescatar nuestra identidad latinoamericana y que en realidad, más allá de todo lo que decimos, todo lo que pabeamos todo lo que cantamos, todo lo que bailamos, todo lo que nos quejamos en realidad ¿qué pasa Lupita? Que esto no es nada más ni nada menos que una excusa para sentiperrearte latino-caribeñamente